Hola Juan, ¿cómo está Jairo? Estaba ahí grabando este audio como para explicarle un poquitico el contexto en el cual eh, estoy pensando que se puede manejar el sitio web suyo. Más que un sitio web, lo que yo estoy implementando son soluciones de comunicación a través de web, para fidelizar clientes y prospectar nuevos clientes. El caso suyo, la verdad me llama bastante la atención porque pues, es una empresa sector real, Y, y en la medida que uno pueda lograr y satisfacer las necesidades suyas de comunicación con sus clientes, pues sería un caso interesante mío de, de éxito, ¿no? De poder compartir y pues generar eh, confianza y credibilidad en lo que yo estoy haciendo. Bueno, básicamente, pues les recomiendo ver a los videos que he publicado, unos videos tutoriales, pero le resumo, en esencia, un sitio web bajo este enfoque tiene dos grandes secciones. Una que es contenido fijo y contenido dinámico. El contenido fijo está orientado a lo que es fidelizar, eh, fidelizar clientes y también presentación ante nuevos y potenciales clientes. Entonces, ¿quién somos? ¿qué hacemos? ¿a qué nos dedicamos? Nuestro boletín de noticias y en esencia es eso, y los productos o servicios que se manejan. Normalmente las personas cuando visitan una página web, las páginas web tienen esto y raramente vuelven a esa página porque ya conocen la información, la página no está ofreciendo nada nuevo, entonces ¿para qué voy a volver a algo que ya conozco? entonces ahí es donde viene la, la parte importante que es el contenido dinámico que en este caso sería la, la entrada, de, el, el, o sea el dominio .com que va apuntando a ese contenido dinámico o la sección de inicio que vienen siendo noticias, entonces es donde está esa noticia que dice nuestras noticias, está el saludo mío y en cada una de esas notas uno puede aumentar y colocar eh, lo que quiera puede colocar videos, eh, audio, imágenes o texto Entonces lo que yo estaba pensando para los servicios suyos es que cada vez que tenga un, un que publique un un bien un inmueble se puede publicar como noticia o sea se se hace énfasis a que es un un nuevo bien y hay una sección fija donde uno hace un enlace a lo que se llaman las etiquetas en este caso aquí no aparece bueno se la voy a colocar ahorita se la va a colocar sí las etiquetas hace referencia a eh, palabras claves con las cuales uno eh, identifica las noticias entonces por ejemplo una noticia es anunciando que se que tiene disponible un local para el arriendo de un unicentro entonces uno puede poner etiquetas local arriendo eh, zona norte sí esas son no sé de pronto hay más etiquetas la verdad no conozco mucho el, el negocio suyo eh, eso puede ser un apartamento para la, ah, eh, un apartamento para arrendar entonces apartamento arriendo cuarenta metros ¿qué? sí 0 40 metros cuadrados y el monto entonces uno puede trabajar ese tipo de etiquetas para ubicar rápidamente los, los los bienes disponibles no y ya cuando un bien no esté disponible pues se da de baja de, de, del, del sistema o se coloca como privada para que no la puedan observar eso se puede hacer entonces esto es así a grandes rasgos eh, obviamente este es un esquema sugerido todo lo que usted ve aquí se puede cambiar o sea la, la disposición de los menús Eh, eh, el menú que es la, lo que dice inicio portada noticias todo eso se puede cambiar lo que realmente no se puede cambiar es el diseño como tal este es un diseño eh, estructurado para optimizado para dispositivos móviles tabletas equipos de escritorio y eh, es muy sencillo es muy rápido de cargar es muy minimalista podemos cambiar de pronto son los colores de los enlaces y el fondo del menú también se puede se puede cambiar. Y agregar donde dice Global Urbana podemos agregar pues el texto con con el logo imagen de con el que tenga asociada la empresa entonces esto es hacia grandes rasgos le recomiendo que vea los videos tutoriales esto está en modo de prueba y pues si le interesa ya eh, pasarle a modo profesional pues la podemos redireccionar a globalurbana.com y quitar el aviso de modo prueba y pues empezar a, a trabajar chaves entonces mire la Juan y me comentar cómo le parece un abrazo